Se cumplen 46 años de la noche de las corbatas. Vamos a entrar eh, en las semanas en donde se hacen eh, diferentes homenajes. Uno de ellos, eh, uno de ellos, digo, no solo va a estar abordado eh, desde los 46 años de la desaparición de los abogados eh, de la noche de las corbatas, eh, sino también los 40 años de democracia, eh, donde se va a proyectar laboralistas, eh, crónica testimonial de la noche eh, de las corbatas organizado por eh, Historia obrera y está también la asociación de abogados abogados y abogadas laboralistas, y para poder charlar un ratito eh, de la jornada, pero también reflexionar sobre lo que ha pasado en estos 46 años eh, desde aquella desaparición de abogados eh, en la noche de las corbatas. Estamos en comunicación telefónica con el abogado laboralista Fernando Forio. Fernando, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Eh, Fernando, en primera instancia, preguntarte por la jornada, ¿no? Organizada por la Asociación de Abogados Laboralistas, Historia Obrera, una serie de organizaciones eh, que acompañan esta, eh, esta jornada. Digo, contame un poquitito quién va a estar, quiénes van a ser los panelistas, eh, qué es lo que se puede decir y contar. Perfecto. Bueno, esta jornada eh, la organizamos la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar de Plata, conjuntamente con la de Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y el colectivo de Historia Obrera. Eh, nosotros desde la asociación local, hace más o menos 10 años que venimos realizando una nuestra jornada central de, de la asociación, está puesta acá en la noche de las corbatas, donde se resolvió y ya eh, ha sido un ADN de nuestra asociación y se han sumado las demás asociaciones, no quedarnos solamente con el hecho trágico, sino... analizar las causas que llevaron a que esos abogados laboralistas eh, fueran secuestrados y perdieran su vida en la última dictadura cívica militar. Así que, bueno, en ese marco es que año a año venimos poniendo en, en debate eh, esto que es eh, la puja entre los derechos de los trabajadores y eh, quienes quieren sacarle derecho a los trabajadores. Me parece que... Eh, estamos jugando en estos 40 años de la democracia jugando me refiero con con las fechas redonda y 46 años y 40 de democracia qué pasó después de esa dictadura militar qué pasó desde el arribo de la democracia y cuál es el saldo a 40 años de estamos en un estado de derecho sobre todo para la clase trabajadora en ese en ese ámbito es donde enfocamos nuestro panel principal que es discutir Eh, la democracia, digamos, en el lugar de trabajo, en los sindicatos y en la política en general, en el sistema político, 40 años después. Eh, Fernando, déjame interrumpirte para preguntarte sí, en, en este caso en particular, porque una de las panelistas eh, va a ser una de las trabajadoras de Textilana, ¿verdad? Claro, la, la idea, digamos, el panel está orientado para que haya tres actores que intervienen en el derecho laboral, como son un trabajador, un dirigente sindical y un abogado laboralista, digamos, para darle eh, vida práctica a una norma o cuando se analiza una norma, cuando se habla de tutela de, de los derechos de los trabajadores, entonces la idea es que desde cada ámbito podamos escuchar y reflexionar, y este es un disparador, obviamente que no pretendemos agotar, Eh, el tema de la democracia en el lugar de trabajo, en los sindicatos y la vida política en general con, con los tres panelistas, porque obviamente no es que ellos, la trabajadora que estaba a reflejar el pensamiento de todos los trabajadores, uh -huh. ni la sindicalista ni el abogado, pero bueno la idea es darle diferentes enfoques porque cada uno vive eh, esto que es algo común, que es la, la tutela del derecho del trabajador, pero de diferentes ámbitos, uno en el En el mano a mano todos los días con el empleador en el lugar de trabajo, el, el otro como. Eh, dirigente sindical y el abogado laboralista defendiendo esos derechos. Eh, esa digo, es pues, la idea que llevó a, a presentar este panel. Sí, y te hacía la acotación por una cuestión muy puntual, ¿no? Digo, porque eh, digo, de hecho, en Textilana eh, después de 40 años de democracia y a 46 años de la, de la desaparición de los abogados en la noche de las corbatas, digo, hasta hace muy poco denuncian actitudes de parte de la patronal eh, similares a la de la década del 40, ¿no? A la a previa A, a la llegada de las leyes laborales eh, impulsadas por, por el peronismo, digo, eh, es todo muy eh, extraño, da la sensación que es cíclico, eh, digo, estas cuestiones, digo, obviamente eh, teniendo en cuenta diferentes coyunturas y diferentes contextos, eh, pero estar hablando ahora de casi, porque las veces que hemos hablado con trabajadoras y trabajadores de Textilana, eh, planteando una situación que es casi trabajo esclavo eh, en este 2023, en donde los derechos laborales deben prevalecer eh, ante todo... Eh, A veces da un poquito de bronca, ¿no? Esto de que, bueno, el, el saco que tenemos acá en la radio del doctor Ubalais, uno de los abogados desaparecidos eh, en esa noche, que tiene inscrito inscripto en, en, su, en su tela eh, la, el convenio colectivo de trabajo de la pesca. Digo, parece que fue a veces hasta en vano, ¿no? Si si todo sigue más o menos eh, en el mismo lugar y entiéndase lo que digo. Sé que no es en vano, eh, pero es la sensación que a veces da. Ya, yeah. Eh, la verdad que eh, esta reflexión, pequeña reflexión y pregunta que me haces vos, es la intención que, que, que nos gustaría que fuera eh, esta pregunta que en la sociedad, que en los abogados, que en los dirigentes sindicales, en los trabajadores, porque vamos a analizar, eh, digamos, eh, el objeto del saco de alay, que, que ustedes gentilmente nos, nos han prestado en otras jornadas para tenerlo, y... Eh, es el convenio, eh, estamos hablando que eh, el autor de, del convenio 75, que fue Centeno, conjuntamente con la ley de, de, de, la ley de contrato de trabajo, eh, y, y Candeloro, que también ayudó a, a redactar ese convenio, ese convenio lo que tenía era un reconocimiento de derechos, pero básico, podría decir, para el trabajador del puerto. Y esa acumulación de derechos que... empieza con la desaparición de estos abogados laboralistas y de tantos dirigentes del puerto. Tenemos el caso de, del colectivo de memoria portuaria, que, uh -huh. que nos dejan una reseña de, de cuál fue la suerte de esos dirigentes que se opusieron y hicieron defender los derechos de los trabajadores. Y si vos lo traés a 40 años después, que yo ya lo he dicho y creo que en esta radio lo he dicho, fíjate, perdimos los abogados laboralistas, perdimos los dirigentes del puerto y perdimos la norma de derecho laboral en el puerto. Hoy en el puerto el 80% de los trabajadores no están registrados laboralmente, están registrados en ceudas cooperativas de trabajo, que sabemos que no son cooperativas de trabajo, sino que es una manera de tener trabajadores en condiciones esclavizantes. Y Fíjate, ese es el saldo que tenemos 40 años después de la democracia. Eh, la idea es reflexionar sobre estas cuestiones, Digamos, eh, la pucha, eh, fue efectivo, digamos, llevarse puesto a los abogados laboralistas en la Noche de las Corbatas. Mirá, si no fue efectivo, porque ahí empezó un proceso que se derogaron más de un tercio de la ley de contrato de trabajo y 40 años después de la democracia no se pudieron eh, ni siquiera recuperar los, los artículos, salvo dos o tres reformas que, que pudo llevar adelante el doctor Recalde. su paso por la Cámara de Diputados, después el, el, la deuda con la clase trabajadora en la recuperación de derechos es total. Y hemos tenido, digamos, eh, gobiernos que han sido mm, más afines al movimiento obrero y, sin embargo, esa deuda todavía no, no se ha podido rescatar. Por eso es tan importante, no solo quedarnos en el hecho trágico, porque el hecho trágico fue reivindicado mucho, muchos años, pero... Invitamos a nosotros a decir por qué les pasó eso a los abogados laborales. Uh -huh. no, no fue que eh, porque eran años difíciles y un día a las 8 de la noche iban caminando y los levantaron. No, eran tipos que estaban disputando la distribución de la riqueza a través del derecho laboral a los empresarios del puerto, a las multinacionales de, del país cuando hicieron la ley de contrato de trabajo. Entonces, eh, queremos llevar la discusión a ese hecho, pero no porque somos, digamos... De, de manera arbitraria queremos poner nuestra agenda de discusión. Sino para decir, ¿para qué estamos recordando y conmemorando la, la muerte de, de, de, esas, de esas víctimas del terrorismo de Estado? Lo estamos haciendo porque son tipos que se jugaron por la clase trabajadora, así como se jugaron tra trabajadores y como se jugaron dirigentes sindicales y lo pagaron con su vida. Y hoy tenemos el resultado que tenemos. Va a haber una panelista que es delegada interna de Textilana, que hace dos años... para que pudiera entrar a trabajar, porque era delegada, tuvimos que hacer un amparo y, y reinstalarla en su lugar de trabajo a toda la Comisión Interna de Texquilana. Porque, como decís vos, eh, las condiciones ahí de trabajo son totalmente eh, pero esclavizantes y... y retrógrada a 100 años de, de las conquistas básicas del movimiento obrero. Fernando, ¿y ustedes cómo toman desde la Asociación de Abogados Laboralistas y Abogadas eh, Laboralistas cada vez que hay Porque esto es, es, también es cíclico, ¿no? Cada vez que hay elecciones, eh, uno de los temas que se tocan es esto de, eh, y no es frase mía, entiéndase, digo, porque no lo pienso, esto de el negocio de los juicios laborales y ver cómo la flexibilización laboral eh, apunta a eso, ¿no? Porque cada vez que se habla de flexibilización laboral, se habla de esto, ¿no?, de quitar derechos Y de ver de qué manera un trabajador queda en la calle y no puede eh, afrontar nada eh, contra eh, contra la patronal. Digo, ¿cómo lo tomas vos de manera eh, personal? Pero fundamentalmente, no, yo, ¿cómo lo toman de Yo la lo, situación? Tomo, lo tomo como la frases así de campaña que se quieren instalar. Eh, digamos, vamos empíricamente, te digo que es mentira eso. Eh, yo si tuviera que defender a una empresa, yo, yo lo aconsejaría, vayan a un juicio que se le va a licuar el, el capital a pagar. Con la inflación que hay, no nos olvidemos que eh, en los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, por un fallo de la Corte Suprema, los juicios laborales se actualizan por tasa pasiva. Entonces yo lo invito, le digo, qué sé yo, a, al que vende pulóveres, le digo, no le pagué al trabajador, porque si hoy te cuesta 10 pulóveres, cuando termine el juicio, con 5 pulóveres se lo va a pagar. Si una heladería... Hoy crees que sale ese trabajador indemnizarlo, 50 kilos de helado. Bueno, cuando termine el juicio, yo, abogado, te garantizo que con 20 kilos de helado se lo pagás. Eso en el mejor de los casos, porque también tienen la suerte que en el medio de esos 3, 4, 5, 6 años que duran los juicios laborales, los trabajadores transan su derecho por el 40 o el 30% de lo que cuesta una indemnización. O sea, Que son necesidades, el... ¿no? Pero obvio, y aparte yo no, no le puedo decir que a un trabajador, no, los derechos laborales no son transables, porque no hay, son irrenunciables. Sí, bueno, pero yo tengo que seguir viviendo y no puedo esperar cinco años un juicio. Entonces voy al Ministerio de Trabajo y agarro el 20% de mi indemnización. El Ministerio homologa, por no es que haya una ley que impide a los organismos públicos, tanto a la justicia como al Ministerio de Trabajo, homologar, Eh, acuerdos que sean menos del 70% de la indemnización que corresponde lo hacen igual y está bien yo no me opongo a eso pero te digo que lo de la industria del juicio vos fijate, la industria del juicio es, es para la parte empleadora la RT es un negocio y ahí no estamos hablando de derechos laborales estamos hablando de salud de pedazos de, de, de vida de, de, de manos, de piernas de, de enfermedades que no se recuperan más los trabajadores Y eso también, tienen que perivinar, eh, si no aceptan la magra oferta que le hace la aseguradora de riesgo de trabajo, tiene que perivinar a un juicio de 4 o 5 años, incapacitados, y en un mercado laboral que no los va a tomar más. Eh, digo, a ver, vuelvo a la... Esa es la realidad. A... Sí, Esa sí. es la realidad de la industria del juicio. Sí, es que eh, no es es Sí, sí, se entiende, se entiende... Eh... Casi que lo, lo planteándolo, escuchándote, eh, que es una industria a favor del, del, Pero, de la patronal, ¿no? ¿no? Una, <risa> sí. Conviene más que una indemnización, digamos, por decirlo de alguna manera. Digamos, miría mucho mejor si, defendía, si si lo pensamos como industria, digamos, yo tengo un estudio, bueno, me equivoqué del lado del mostrador. Eh, Fernando, digo, y, y desde lo personal, estos 40 años de, de democracia, en, en las cuestiones que tienen que ver con lo laboral eh, y demás, ¿en qué... Digo, ¿cómo lo fuimos transitando? Eh, digo, obviamente siempre teniendo como faro eh, a los abogados desaparecidos en la noche de las corbatas, que de eso se trata eh, este homenaje que van a hacer el 7. No, digamos, yo creo que no se puede analizar las la, la coyunturas, digamos, del mercado laboral o de las leyes laborales aisladamente. Eh, entonces, uno lo ha ido transitando con momentos... Nunca te puedo decir con momentos favorables, sino con momentos más propicios y otros que han sido, eh, digamos, bajo los diferentes gobiernos, más hostiles. Pero la verdad es que estamos transitando con eh, una apatía de participación. Yo, yo, yo soy, como abogado laboralista lo digo, soy un convencido que la justicia no es el lugar para ir a discutir los derechos de los trabajadores, sino que tiene que ser en la organización sindical, en los sindicatos, en los diferentes sindicatos, independientemente de... de estigma que, que, que cargan hoy los, los dirigentes sindicales, yo soy un convencido que ahí es en el único lugar donde se disputan los derechos del los trabajadores. En la justicia se va a perder lo, lo, lo menos posible, pero siempre a perder se va. Entonces uh -huh. yo lo que veo que hoy hay una falta de, de participación de, de, de los trabajadores, hay una falta de no no se identifican como, como clase, y hay una apatía, eh, yo soy abogado de... unos cuantos sindicatos acá de la ciudad de Mar del Plata y veo que cuesta mucho la participación de aquellos trabajadores y cuesta mucho que, que se profesionalicen, que se capaci capaci capacitarse, digamos, en lo que es la, la defensa de sus derechos. Eh, hace poquito tuvimos un, una una charla espectacular en Luz y Fuerza Mar del Plata que vino eh, Lucho Ramírez, un abogado muy muy prestigioso, a, no solo a nivel del país, sino en Latinoamérica y vino a hablar de la flexibilización laboral, no vino a hablar de un tema abstracto, vino a decirle a los compañeros de Luis Fuerza Mar del Plata estamos ante planteos de muchos dirigentes políticos de decir que su convenio colectivo es un convenio de privilegiados y que hay que modificarlo estamos ante planteos de diferentes eh, dirigentes políticos que están diciendo que ustedes son jubilaciones y que ustedes gozan de jubilaciones de privilegio y hay que hay que sacarla Obviamente igualando para abajo. Ni siquiera esas cosas, ni siquiera podemos reaccionar en defensa propia. No es que estamos hablando de algo abstracto, de decir, bueno, dentro de 40 años el movimiento obrero, no estamos hablando de eso, qué va a pasar con la inteligencia artificial y el movimiento obrero de acá 10, 15 años, que son temas que hay que escuchar. No, no, estamos planteando de temas de que lo escuchamos en diferentes eh, políticos que están diciendo, bueno, eh, las maneras de... la actuación de los sindicatos van a ser cortadas, no se pueden hacer manifestaciones en la calle o van a ser reprimidos, eh, no pueden tener convenios del 75 porque han quedado vetustos y atentan contra el mercado laboral. Eh, hay que ir a un modelo de eh, convenio que ustedes eh, no por menospreciar el convenio UOCRA, pero les quiero decir que es, que el trabajador se pague su propia indemnización, Lo que tiene la indemnización no es solamente el monto que el trabajador percibe cuando se va, sino que es la posibilidad, si vos costás plata a un empleador, bueno, eso le da la posibilidad que no te pueda despedir. Pero si ya la tiene, digamos, eh, en una cuenta y todos los días te puede despedir porque se la pagó el trabajador, bueno, no, ese trabajador no va a poder reclamarle nunca más nada a un empleador porque en su suerte va a ser tomar la libreta de desempleo. Entonces, estamos ante cosas que... No estoy planteando el problema dentro de 10 años, estoy planteando para agosto, que es la primera elección, y octubre, que es la segunda. Y no estoy diciendo que todas las expresiones con posibilidad de ganar no piensen lo mismo, pero digo, la clase trabajadora ni siquiera en defensa propia inmediata eh, está pensando, eso, eso me preocupa mucho. Sin duda, mucho para hablar. Estamos en comunicación con Fernando Forio, abogado laboralista, en el marco de lo que van a ser parte de las actividades por un nuevo aniversario de la denominada Noche de las Corbatas, que fueron varios días y que llevó varias persecuciones y varias consecuencias, obviamente, a eh, la sociedad en el marco de delitos de lesa humanidad. Fernando, venimos. Claudio lo saluda. Después de la bueno. pandemia, ¿no?, donde se instauró el teletrabajo, el trabajo virtual, home office y demás... donde incluso sobre la marcha se debatió una normativa para darle un plexo regulatorio. También eh, pensaba, bueno, y en todo esto del denominado mundo del trabajo, con las comillas del caso, hay una irrupción, consolidación de la figura del monotributo. Digo, ¿eso también es un tema a tratar? Mirá, eh, en realidad lo del monotributo es un fraude laboral. Porque ¿Qué es el monotributo? En realidad el monotributo es una forma de registrarse ante la FIP de alguien que presta un servicio, un abogado, un plomero, pero digamos, el, el uso del monotributo en el, en el trabajo es un fraude a la ley laboral, es como la pseudo cooperativa, no, no tiene ningún asidero, eh, ni, ni siquiera está en discusión jurídica, el monotributo en las relaciones de trabajo es un fraude a la ley laboral, y se castiga como tal, eh, como si fuera un trabajador en negro, pero obviamente que vos decís, hay diferentes figuras y hay para hablar cinco días seguidos de este tema, pero eh, yo creo que cuando nos agarra tanto a los sindicatos como a los, a los eh, legisladores y juristas eh, la ley de trabajo, bueno, nos agarra en un momento de repliegue, de, de falta de fortaleza con un discurso instaurado que es mejor que trabajar de pijamas de tu casa. Eh, bueno, eso prendió mucho a Muchos trabajadores hasta, eh, digamos, aceptaron esa modalidad que es una manera de, por ejemplo, en los call centers y todas esas cosas, es de vaciar los lugares de trabajo, sacarle el delegado como representación inmediata, despersonalizar la figura del compañero, quién es tu compañero, el compartir decir, che, estamos mal, bueno, ¿qué podemos hacer? No, pues cada uno trabaja de manera individual en su casa, No te enterás si lo despidieron, no te enterás si se enfermó, no te enterás si la RT lo cubrió, eh, porque bueno, se despersonaliza esa figura de trabajo y compañeros de trabajo eh, en una figura que se, se vendió como que era la panacea para los trabajadores, porque podés trabajar, ya te digo, de pijama y pantuflas desde tu casa. Fernando, bueno, volvemos a invitar a la gente eh, para el próximo 7. Recordame en dónde, eh, lugar y, y a partir de qué hora. Bueno, eh, es el próximo 7 de, de julio en el Colegio de Abogados, Brown en Brown y Tucumán, a las 18 horas. Eh, bueno, vos dijiste, va, va a estar este panel, vamos a, a volver a proyectar en vivo, esta vez por primera vez, lo habíamos hecho en pandemia, el documental laboralista, Crónica de la Noche de las Corbatas, Después va a haber un homenaje a Luis Rafael, que fue un abogado laboralista de Necochea, eh, estuvo detenido, después se convirtió en juez y llegó a, a juez de la Cámara Nacional del Trabajo. Bueno, y hace poquito tiempo eh, dejó de ser juez de Cámara por haberse jubilado y lo vamos a homenajear. Fue un, un amigo entrañable de, de Tito Bataglia, eh, bueno, es un, va a recibir su, su merecido homenaje. Y después vamos a hacer un cierre musical temático, digamos, Eh, con, con aquellas temas o canciones bueno, yo estoy por cumplir 50 años lo tengo muy presente que era de la salida de la democracia eh, Charlie de Espineta de, hay algo de Piero van a ser intervenciones cortitas para hacer eh, un cierre musical temático lo que quiero decir no es que nosotros estamos eh, extrapolando las discusiones que estuvimos hablando recién a la noche de las corbatas no, en ese momento También se discutían estas cosas por discutir esas cosas se los llevaron a, a los compañeros de centeno canelo y, y el resto de, de los compañeros ¿eh? así que bueno, yo agradezco siempre obviamente una radio como la azotea que nos sentimos que nos está continuamente acompañando y difundiendo nuestras actividades. Fernando, te mandamos un abrazo inmenso y te agradecemos mucho la comunicación gracias un abrazo para ustedes y para los oyentes. Ahí pasaba Fernando Forio, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, parte de la organización eh, de este homenaje a los abogados desaparecidos eh, en la noche de las corbatas. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar eh, algo de música. Eh. Eh, esto es eh, impresionante. Eh, está lleno de gente, así que tengan paciencia eh, a la hora de presentarlo. Piti Fernández, que va a estar en Mar del Plata dentro de poquito. Eh, Juanjo Spinedi, Ricardo Tapia, eh, junto a El Tanque Iglesias, Eh, a, a su hermano, que es Tete Iglesias, eh, integrante de ambos eh, de la renga. Eh, Gustavo Mirón y el Tano Marcielo en guitarras, todos ellos haciendo son Soy quien no ha de morir esto que va a sonar ahora, en la Revolución de la Mañana.